en la otra oreja. Y tenemos los saludos de México de Gustavo Chávez Pavón desde Santiago de Mar del Plata, el electricista Pablo Cala eh también está presente, dice un fiel oyente. Bueno, fiel a veces, ¿no? Este Bueno, y disfrutando cada tema que hemos pasado, El pueblo unido eh venceremos, eh, que lo escucho por la Radio Nica de Nicaragua. Eh, este, que la tortilla se vuelva, qué culpa tiene el tomate, ¿no? Bueno, y eh, gracias Pablo Calafede, Carlevaro también desde Buenos Aires, Selva desde Neuquén. Em eh, Manco desde México. Eh, bueno, Genia, abrazo fuerte. Eh, bueno, eh Guillermo de eh, de la página de de una de un libro que está haciendo sobre suigeneris, también escuchando la otra oreja. Muchas gracias por compartir. Dice eh Sonia dice, "Manda cariños, eh, ya pone la radio Isa, por supuesto." de la Plata, eh Federico Mogiano, Carlos Prado, eh hay muchos muchos oyentes escuchando esta otra oreja y mm, seguimos recordando estos mensajes. Bueno, aquí los chicos mandan, ¿no? Estás escuchando según La Otra Oreja. La otra oreja setentista. Bueno, y antes saludamos a Martín que cumplió 12 años. Ay, solo lo conocí cuando era joven, ¿no? De de desde en Bogotá, ¿no? Bueno, este, pero estamos recordando al Marplatazo y estas movilizaciones que que ocurrieron el 14 de junio del 72. Bueno, en Argentina toda esa enorme voluntad de lucha, de resistencia y, orga y organización fue desviada al terreno electoral lamentablemente, ¿no? Pactada entre la dictadura y los principales partidos. La poderosa ilusión en el retorno del peronismo después de 18 años de proscripción, censura y persecución fue utilizada para dividir, confundir y desviar la acción de las masas política que se empieza a quebrar por el propio general Perón en el gobierno, ¿no? La incapacidad de los partidos, la burocracia sindical y las formas democrático-burguesas para contener las luchas y disolver el proceso iniciado por el cordobazo los lleva a preparar y lanzar a la acción a las formaciones paramilitares, ¿no? En principio con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Eh Y y vamos a escuchar la música de de que nos llegaba de España, ¿no? Eh de la Guerra Civil Española. Empezamos. La guitarra de Rolando Alarcón. Y una canción que cantamos en todas las guitarreadas de los 70. Si me quieres escribir, Rolando Alarcón por la otra oreja si me quieres escribir ya saben mi paradero si me quieres escribir ya saben mi paradero en el frente de batalla primera linea de fuego en el frente de batalla primera linea de fuego buena forma Si tú quieres comer bien barato pide buena forma en el frente de batalla allí tiene una fonda En el frente de batalla allí tiene una fonda Hay un moro Mohammed en La entrada de la ponda Hay un moro Mohammed que te dice pasa pasa que quieres para comer Que te dice pasa pasa que quieres para comer moledoras El primer plato que dan son granadas moledoras, el segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. escuchando según la otra oreja. La otra oreja setentista. Y saludamos a Nerea y a Néstor, también escuchando la otra oreja, a a Pablo Cala que dice que va a hacer un va a, a por supuesto eh quiere hacer un programa con los desaparecidos de las músicas de los familiares de los desaparecidos en Colombia bien este está escuchando Andrea Chulac desde Mar del Plata Sonia también de Mar del Plata Raúl González desde Buenos Aires Eleonora Aubele esta música muy buena está Sole Zule Zule Zulema desde Buenos Aires escuchando está Guillermo Guillermo Guillermo eh acordate eh, el lunes el lunes 19 a las 4 de la tarde en el 7mo fuego nos encontramos para recordar a los actores desaparecidos y volvemos al al al marplatazo, ¿no? Estábamos hablando de la represión eh generada no solamente por eh, por los milicos, sino también por la AAA, ¿no? Esta organización para policial durante el gobierno de Perón. Eh, bueno, y esta represión sirá parte de un plan internacional, ¿no? El Plan Cóndor, que coordina la represión en todos nuestros países desde Estados Unidos. Su objetivo era terminar con las acciones sindicales, estudiantiles, culturales de sus organizaciones políticas, terminar con la vanguardia que se estaba gestando solo sobre esa base podrían montar los planes de entrega y saqueo, ¿no? de de represión. Bueno, junto con el endeudamiento y la destrucción de nuestro aparato eh, productivo, de aplastamiento de los salarios y desconocimiento de los derechos conquistados. Y musicalmente vamos a seguir es eh, escuchando Eh, de la Guerra Civil Española, las canciones que cantábamos en las guitarreadas de los 70. De la Guerra Civil Española, el Turururú por la Otra Oreja. Que tururururú, que tururururú, que tururururú, que la culpa la tienes tú. Ya se fue el verano, ya vino el invierno Dentro de muy poco caerá el gobierno Que tururururú, que tururururú Que tururururú, que, tururururú, que, tururururú, que la culpa la tienes tú Todos los ministros se irán al destier Francisco Franco delante de ellos que tururururu que tururururu que tururururu de la culpa la tienes tú Los ablenicanos son dueños de todo yo soy español pero en España me todo que tururur të nes të puras militares bonjas y accionistas y del opus de y të nes të nes të të nes të të të të të të të të të të të të të të të të të të të a la ternera y que el animal un hijo de Franco fuera que tururururú que tururururú que tururururú que, tururururú, que la culpa la tienes tú Estás escuchando según la otra oreja Música la otra oreja setentista. Y seguimos hablando del malplatazo como una de las formas de movilización y y bueno, el Plan Cóndor no solamente se eh, ocurrió acá en el Cono Sur, ¿no? En en Uruguay, en en Chile, en Argentina en Bolivia, en Perú, sino que fue replicado no solamente en Colombia y en Guatemala, ¿no? Este, bueno, en muchos países. Bueno, este la explicación de estos fenómenos de la lucha de clases no se puede reducir a decir que fue un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, entre sectores del peronismo, no la represión genocida fue un plan centralizado para aplastar a lo mejor del movimiento obrero la juventud, los movimientos populares, la cultura, la intelectualidad. Todos los golpes militares que sembraron el continente tenían ese objetivo. Su preparación se gestó bajo gobiernos de democracia burguesa. La CNU, la Concentración Nacional Universitaria, actuó en sociedad con las fuerzas represivas durante la dictadura. Luego bajo la forma democrática, hay muchos de sus integrantes se sumaron a la represión con el golpe genocida del 76. No se reciclaron. Sectores de la burocracia sindical estaban relacionados con la CNU, muchos de ellos también fueron colaboradores de la dictadura para preservar sobre todo el orden capitalista y preservar el lugar que se habían apropiado de los sindicatos. Entre ellos estaba Mojano, un tipo que este a veces resulta simpático para algunos, eh ahora ni para los de Independiente, ¿no? Este un burócrata sindical que bueno, eh fue parte de de la AAA de la Alianza anticomunista argentina. Bueno, y seguimos recordando eh las canciones de los 70. Eh, recién escuchamos al tururururu, la versión de Quilapayún. Ahora escuchamos Los dos gallos, gallo negro, gallo rojo. Por la otra oreja. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría ahí Si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento ahí Qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente ahí. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento ahí. Qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto Se miraron cara a cara y atacó el negro primero Se miraron cara a cara y atacó el negro primero El gallo rojo es valiente pero el negro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 Gallo Negro, Gallo Negro, Gallo Negro, te lo advierto, Gallo Negro, Gallo Negro, Gallo Negro. Gallo negro. Pero te lo advierto no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto ahí si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento ahí qué desencanto Y si me borrará el viento lo que yo canto. ¿Estás escuchando según la otra oreja? La otra oreja se tentista. Y saludamos muy fuertemente a Libertad Sánchez Gil, nieta eh, de un republicano desaparecido por el franquismo. Eh estuvimos en la casa de ella en en Extremadura. ¿Qué Extremadura? Es una una zona de España de Extremadura, ¿eh? Eh yo llegué en en esta época Hace 3 años a presentar la película Gregorio Pornachman que está en YouTube, eh Gregorio Pornachman Film, por ahí sigue a presentarla y hace un calorón de extrema dura, ¿no? Eh calorón terrible y en invierno hace muchísimo frío. Bueno, de ahí su nombre, ¿no? Extremadura y recorríamos con libertad las calles donde muchas de las avenidas tienen el nombre de los generales franquistas que fueron los los genocidas, ¿no? Es eh, terrible, es terrible caminar por esas calles con los nombres de los genocidas. Pues lo seguimos recordando las canciones de los 70, las canciones setentistas y vamos a un chileno, otro chileno más después de Quilapayún, Víctor Jara.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 lo dio el señor Barrientos soldadito boliviano regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano para matar a tu hermano soldadito de bolivia para matar a tu hermano no sabes que no se muere tu soldadito boliviano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 El fue tu mejor amigo soldadito boliviano El fue tu amigo das de pobres del oriente al altiplano del oriente al altiplano soldadito de Bolivia del oriente al altiplano Esta amiguita entera soldadito boliviano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 Sí, lo que no entiendo es por qué me gritás. En serio, no me interrumpas. No, no te interrumpo, pero me podés decir de otra manera, ¿verdad? Está bien. Presento una soberción de hasta siempre y listo. Sí, perfectamente. Bueno, y terminamos nuestro nuestro programa recordando al Marplatazo. Eh, muchos saludos a Alejandro, un compañerazo que conocí pocos días después del Marplatazo y un recuerdo muy fuerte a Marcelo, a mi primo, que ese Marplatazo cuando volvíamos de de ver la balacera, estábamos adelante, yo estaba en la coordinadora de estudiantes secundarios y eh vino la represión, ¿no? Entonces salimos corriendo para atrás y vimos un un joven, un chico, un muchacho universitario, eh, rengueando. Y cayó al piso, entonces eh lo agarré de un brazo y del otro lado lo agarró otra persona y lo pusimos en el porch en la entrada de una casa. Nos escondimos ahí, abajo del de las piedras del porch. Y bueno, la persona que que agarró de de la otra mano era mi primo. Y ahí empezamos a hablar de política. Con mi primo tenemos muy poca relación hasta ese momento. Un abrazo muy fuerte a donde donde esté, no al recuerdo de Marcelo Romar, mi primo. Eh, bueno, eh y nuestro homenaje muy fuerte a a Silvia Filler y a los cientos de compañeros detenidos desaparecidos, exiliados, presos eh de Mar del Plata también que nacieron a la militancia en esos años. No nunca abandonaremos sus ideales, nunca olvidaremos tampoco a nuestros 30.000 compañeros de, detenidos desaparecidos, no solamente de Argentina, sino del resto del mundo. Y vamos a escuchar una versión no teníamos tantas subversiones, ¿no? Y vamos a escuchar la versión original de Carlos Puebla. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprentimos a quererte, veste la histórica altura del folde tu bravura le fu so cercò la morte qui se queda la cara la Ofre la historia dispara cuando todos Santa Claus avante oh la luz de tu sonrisa a ti se que la clara e ai traña a blindrán transparencia de tu querida presencia comandan de ti que per essa onde speran la firma de cuveraso libertario a ti si chida la clara per aprì crañi a trasparencia de tu querida presenza comandan che ci e che la otra oreja Buenas noches, mi amor, mañana